Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí arrancando una nueva edición de Motomaníacos. Gracias Guillermo por el pase. Estación Maratón. Y como todos los martes, estamos acá con la operación técnica de Diego. Gracias Diego por, por estar presente. Bueno, estamos en FM Indie Rock 104.7 MHz. Nos pueden escuchar por www.caballosdemetal.com.ar y www.fmindierock.com.ar Estamos todos los martes de 21 a 22 horas con todo el resumen y próximos eventos del mundo del motociclismo. Hoy tendremos, estuvimos presentes el miércoles pasado en Cascallares, participando de, de la inauguración del Monumento a los Caídos de Malvinas. Fuimos invitados, bueno, gracias a la gestión también de Julio Escarabotti, que que este, se comunicaron con él y gracias a, a esa gestión pudimos estar presentes con todo el grupo. Ahí, este, muchísimos, muy agradecidos por la participación y estaremos diciendo una reseña de, ese, de esa participación nuestra. Eh, también estuvimos eh, el fin de semana en Mestizo Garage, en Benito Juárez. Estaremos hablando con Gastón, haciendo una reseña. Hicimos la, la semana pasada bueno, lo que se iba a desarrollar este fin de semana y ahora vamos a hablar... Este, ¿Cómo se realizó? Con un éxito rotundo, porque la verdad que una concurrencia tanto de vehículos como de gente muy importante, como todos los años, sigue creciendo mestizo, así que bueno, estaremos charlando con eso de ese tema con Gastón. Y también estaremos hablando con Valeria de Ángeles de Acero, Bahía Blanca. Están proyectando un nuevo evento de esta agrupación, así que dentro de poquitos minutos, más o menos 21.30, estaremos comunicándonos con. Valeria que estará contando de lo que van a desarrollar próximamente. Bueno, y vamos a la tanda publicitaria y a un temita musical y arrancamos con la entrevista a Gastón Zenón. Lubricentro del Turco, aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas. Descuentos con cuenta DNI, la REA 198, esquina Reconquista. Consultas 2983-501878. <música> Veterinaria Donugo, venta de insumos veterinarios de pequeños y grandes animales. Avenida Libertad 697, Tres Arroyos. Veterinaria Donugo, creciendo junto al campo.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 Mecánica en general, frenos y embragues 9 de julio, 1128 Celular, 1564-6138 3 arroyos Zeus Mi Vet Veterinaria de Pequeños Animales Clínica en general, internación, cirugías Estudios y tratamientos oncológicos Atención a domicilio al 2983-64-1836 25 de mayo 1077 Médica veterinaria Leonela Falseta La salud de tu mascota es nuestra prioridad Camus repuestos Todo para el automotor Suspensión Kit de distribución y bomba de agua Cables de bujías Rodamientos Lubricentro. Camus repuestos 9 de julio 783 424779 2983 569054. Auspicia esta entrevista en Motomaniacos Motobox. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero ser de ningún test sigo siendo un gato en la ciudad dame una oportunidad tengo un roso y aun janghi dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarde Por ti no puedo Salgo a la calle a velar por mi Solo me muero bien son Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa Lo sabía A veces haré a las abandas Su a la deriva y esta lugar ilusión de mi día que para todos un mundo mucho mejor. Continuamos aquí en Motomaníacos, bueno, le íbamos a decir la reseña de Cascallares. Eh, estuvimos presentes el miércoles 3, fuimos invitados por el delegado y la señora también al acto del Día de los Caídos de Malvinas, eh, en el cual se descubrió un monumento conmemorativo realizado por eh, Alan Arias, que brindó unas palabras. Y también eh, estuvo hablando el Intendente Municipal, Pablo Garate. Eh, luego de este acto eh, fuimos al centro cultural de la localidad, ahí degustamos tortas y gaseosas, así que la verdad que muy agradecido por, por habernos convocado, fue un gusto participar de, de un acto tan importante, una fecha tan especial de, de Argentina, así que la verdad que muy, muy gratificante poder participar, así que bueno, seguimos con con eventos que el grupo motociclitas independientes sigue participando así que este la verdad que es un gusto poder seguir haciendo cosas eh, bueno hoy tengo este, este de estreno eh, tenemos la remera nueva del de programa de motomaníacos le mando un saludo a Bracio que siempre está con nosotros tenemos la remera y tenemos la bandera también ahí les muestro Así que bueno, ahí estamos con esta incorporación de, del programa Así que bien, bueno, Gastón todavía no tenemos comunicación, con Gastón Bien, entonces vamos a ir a algunas, a algunas noticias eh, Que voy a arrancar con eh, lo que se viene este fin de semana Que es la segunda fecha del campeonato de velocidad en pista eh, Se va a desarrollar en Bahía Blanca Este 11, 12 y 13 de abril en el circuito El Crisol, de 3.200 metros de extensión. Eh, datos de interés, como son, por ejemplo, las entradas, tienen un valor de 10.000 pesos, eh, son válidas por los 3 días. El estacionamiento eh, son, es 2.000 pesos por día, jubilados y menores de, desde, desde 8 a 12 años, 5.000 pesos, afiliados a ASI, CMS sin cargo y los motociclistas eh, hacen el 2x1 así que bueno para los que les gusta el mundo de la velocidad este fin de semana en Bahía Blanca se va a desarrollar la segunda fecha que como nos decía la otra vez Lito Mulet. Eh, la tercera va a ser en San Cayetano que por los, los que lo comentaba es la única fecha que se va a desarrollar aquí en Cerca de Tres Arroyos que es ...San Cayetano, así que bueno... ...estaremos atentos cuando se confirme la fecha... ...y se da a conocer... ...cuándo será la competencia... ...acá cerquita de Tres Arroyos... ...así que bueno, eso sería... ...ah, y otra cosa que le quiero aclarar sobre este, este evento... ...que van a estar... Este, ...recaudando donaciones... ...para la... ...todo el fin de semana para la gente de... Bahía Blanca y alrededores... ...así que bueno, para todos los que participan... ...pueden colaborar también con algún alimento... ...no percedero para... ...para colaborar con la gente de Bahía Blanca... ...que se sigue eh, acomodando... ...con esta situación que han vivido... ...así que bien... ...bueno, no tenemos comunicación... ...bien, perfecto... Eh, ...otra cosa que les puedo contar... Eh, ...sería... ...por ejemplo... ...también este fin de semana... ...el sábado 12 de abril... Eh, ...la gente de Corsarios del Camino... ...en la Casa Central de Necochea... ...van a tener Open Bar... Eh, pizza libre de 22 a 0 horas la entrada es 10 mil pesos y contarán con DJ de rock nacional, así que bueno la gente que está eh, de Necochea y alrededor pueden participar si les interesa esta convocatoria que realizan la gente de Corsarios del Camino ahí en su sede central de Necochea bueno vamos con un temita musical si te parece Diego y seguimos con, con el programa Continuamos en Motomaníacos, como le había comentado, tenemos a Gastón eh, para conversar sobre Mestizo Garaz. Le quiero comentar, aparte, antes de arrancar con Gastón, que estamos también en vivo por FM Indie Rock, por el Instagram. Así que, bueno, en el Face tengo problemas de señal, así que, bueno, si por ahí este, nos quieren ubicar en, eh, a través de la página de Indie Rock, en Instagram, también estamos en vivo ahí, así que, por cualquier cosita, Se cae, el Face se cae permanentemente la señal, así que bueno, es lo que, lo que estoy viviendo ahora, así que si nos te quieren seguir por Instagram. Bueno, eh, lo tenemos a Gastón en línea, hola Gastón. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Todo bien vos? Bien, te pido mil perdones porque viste que tengo un comercio. Sí, sí, sí ni un problema. Recién acabo de llegar, no podía cerrar, así que bueno. Está perfecto, trabajar. no, está perfecto, no hay ningún problema, Gastón. Ya nos acomodamos, así que bueno, sí, sí, ya estamos. Eh, éramos como para hacer una, una reseña de, de lo que vivimos el fin de semana, que bueno, yo estuve participando el día sábado, eh, que fue como siempre, la verdad que lo disfrutamos un montón, la organización como siempre de primera, pero bueno, quiero, quería que nos contaras vos en primera persona, que sos más o menos como la voz de, del grupo, que son unos cuantos, sí, sí, pues. pero bueno, siempre charlamos con vos cuando se genera algo de, de lo que hace mestizo. Eh, sí, Mario, la verdad que fue una locura, fin de semana, no... todo el mundo está, dele llamar, dele eh, agradecer, y sí, como decimos la cara visible por ahí soy yo, pero somos más de 20 en el grupo mestizo, que la verdad estoy contento, orgulloso del de grupo que se ha formado, ya es una familia, porque aparte de los chiquitos, el, eh, nuestra señora, la familia, todo colaborando, y fue una locura. El día sábado vos lo viviste, eh, a pesar que hubo un viento muy fuerte, pero eh, vinieron mucha cantidad de gente de toda la zona, y de, de Buenos Aires, bueno, Mar del Plata, vinieron varios, va, estuviste con los chicos de Mar del Plata que andaban las Vespas y eso. Sí, sí. Eh, mucha cantidad de motos también, eso también estuvo muy lindo. Sí, muchísimos motociclistas, la verdad que había un montón. No paraban de llegar motociclistas, la verdad que es cierto eso. Aparte del público sí, normalmente sí. que participó, sí. Claro, bueno, y sí, la verdad que nosotros hay algo bueno que destacar en eso, que se está haciendo un trabajo muy grande. Es más, ayer eh, tuve un llamado del municipio eh, por el tema de que, licitándonos, porque hemos hecho... Van pasando los años y cada vez más grande se está haciendo y no se cobra entrada, nada. Sí, eso Entonces es eso, viste, es como que llama un poco más la atención, viste. Totalmente. <ríe> eh, yo siempre digo, con ganas se puede hacer de todo y para todo el mundo. Sí, eh, obviamente, Sé que sí. por ahí algunos me van a matar <ríe> las agrupaciones, pero bueno, en la realidad, viste, por ahí es meter un poquito así como para que la gente... Porque está muy difícil todo. Y sí. más para la gente que viaja. Obviamente, que eh, si no es, no es sencillo manejarse ahora como para ir a, no, a eventos. No, y más ponerle en oscatango esto, que gastan bastante, imaginate. Eh, pero no, la verdad que, que fue muy lindo. Eh, no sabría decirte la cantidad de gente, pero ponerle de vehículos que entraron, el, más o menos por los bonos que vendimos, que le vendíamos a la, la entrada entre moto y auto, fueron alrededor de 150, 200. Espectacular. Y el, y, mirá, y el domingo fue más o menos la misma cantidad. De, de auto fue como un poco más lo que se sumaron a lo que estaba. Bien. Porque el domingo se llenó el predio. Eh, sí, que en el momento sí. no sabíamos dónde ponerlo, sinceramente. La verdad que yo vi fotos del domingo y sí, me llamó la atención. Y, y sí, vi que había más gente que el sábado. Y bueno, así que hicimos todo lo que es... Eh, las barrancones, los trombos, todo eso, bueno, estuvo, el sábado estuvo muy lindo, se, se disfrutó bastante, lo, lo, lo. yo en ese momento no pude ir a ver porque me quedé en la entrada, pero los chicos estuvieron todo ahí controlando, la gente eh, se portó muy bien, los participantes también, eh, la verdad que en eso estamos recontra agradecidos, Y después el tema de la caravana, eso fue alrededor de las cinco y media, nos sorprendió por la cantidad de que nos acompañaron eh, porque viste que por ahí en una caravana de auto y eso levantan temperaturas pero fue casi todo el mundo sí. vos, vos estuviste y Estuve, era una locura sí, sí. de auto, no sé eh, los kilómetros que, <ríe> que llenamos de, de, de gente eh, la patrulla eh, rural que cortaron la ruta también, el acceso acá de las 74 y 86 La verdad que se portaron re bien, la policía municipal también, la gente del pueblo colaboró eh, esperando que pasemos, teniendo un poco de paciencia, eh, ahí sobreparamos frente al Palacio Municipal y también, viste, todo el mundo pasaba, saludaba, se acercó mucha gente. Sí, no, es eh... un, una... la verdad que fue bárbaro eso, la caravana, bueno, siempre la hacemos nosotros, participamos, yo he ido... Cada, voy en auto, voy en moto, pero siempre en la caravana me gusta estar presente. Y bueno, pude filmar ahí un poquito y este, la verdad que da gusto participar. Creo que es una fiesta que ya es del pueblo, es una fiesta del pueblo de, de Benito Juárez. Sí, sí, me parece que ya se está poniendo firme la, No, yo te digo, yo porque uno lo ve de afuera, vos porque por ahí en la organización este, por ahí lo ves, tenés tu punto de vista, pero uno que lo ve de afuera eh le llama la atención eh la cantidad de, de de gente que participa tanto como vehículos como los stand como yo miraba la cantina la cantidad de la gente que trabaja para brindar sí. el servicio el sonido de primera las bandas las puede disfrutar dos bandas puede disfrutar el mismo sábado también el sonido de primera eh, todas las bandas sí, excelentes también Sí, sí. O sea, es un combo sí, que, que uno, o sea, piéndolo de afuera, te, se da cuenta que es un combo muy importante, por eso el éxito que tiene Mestizo cada vez más, porque, bueno, se trabaja muy de conciencia para que todo el mundo disfrute. Sí, sí, en ese sentido, sí. Eh, es más, el eh, eh, nano sonido, esta vez nos trajo las pantallas, como quien dice, de, de regalo, ¿viste? Porque sí. eh, no lo esperábamos y a la noche, tocando las bandas con imágenes y eso, estuvo genial. Eh se estiró un poco, se nos hizo casi las 11 de la noche con el tema de las bandas, eh, a pesar que hacía frío, vos sabés que la gente acompañó un montón, la gente del Aeroclub más que contenta, porque es una comisión nueva, se sorprendieron, porque más allá que siempre estaban, pero por ahí eh, no tan encima de nosotros, y la verdad que se sorprendieron de la cantidad de gente y las ventas que ellos pudieron tener. que Eso es importantísimo porque eso le ayuda a seguir creciendo, eh, y más como una institución más, una organización que es nuevita, entonces eh, van a estar eh, haciendo mucha más cantidad de cosas, que ya el año que viene se comprometieron con el tema de las duchas, y creo que otras cositas más también a, a destacar, que eso, bueno, estamos viendo ahí qué podemos hacer con el tema fogona y todo eso. Claro, sí, sí, como para darle un poquito más de marco más al predio. Pero bueno, el predio es un predio excelente, obviamente que es un predio que está destinado para otra cosa. Entonces, sí, por ahí sí. Sí, sí, si vos le querés agregar más cosas, sí, se pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, sí, creo no, que lo que se brinda es algo repositivo y la gente lo, lo, lo, lo valora eso. Sí, y lo pintoresco, como bien dice, que le damos un color ahí, el tema de los adiós sí totalmente. Eh, hubo un montón de vuelos bautismo tanto el sábado y el domingo superó la expectativa eran a las 6 de la tarde y seguían volando Qué bueno. eh, casi ya se habían ido todos y seguía había cola para subir a los aviones no, mirá, hubo eh, un éxito tremendo ese, ese sí, esa parte después los muchachos de que andan con los fumigadores no sé si tuviste vos el gusto de verlos, los vuelos rasantes que hicieron no, impresionante, impresionante eh, los eso, vuelos, sí Los vuelos, eso, viste, es como que te agarra piel <risa> de gallina No, porque pasa, aparte es un combo que vos mirá, autos antiguos, autos de jorro, autos de época y, y ves pasar los aviones y tenés sonido, tenés la cantina tenés tantas cosas los las, están, motos? Las, las, moto <risa> las motos, las motos también muchas motos, que bueno, las motos que había ahí, las motos antiguas, no las ven en, mucha, en muchos lados, no, la no, verdad No, no, no, es más, viste sí, sí. No se ven de eso, muchas motos más, de esas. así que y están mucho, muy enchufados para volver el año que viene, y ya van a venir más gente, y bueno. Eh, pero bueno, el domingo también, el domingo nos acompañó el día, que la verdad que fue hermoso, eh, un sol radiante, ya apacó un poco el viento, y, y espectacular. Sí, el, el, domingo, pasó, el domingo fue un día bueno, mejor, no sé, climáticamente sí, un poquito sí, más, sí, más, más, templado, más templado. Más sí. templado. Sí, cambiamos por ahí el sistema del de, tema de los sorteos y eso lo hicimos tempano. Bien. Hicimos alrededor de dos y media por una cuestión de que mucha gente se volvía. Entonces hicimos eso, nos fuimos a los trompos y volvimos con una bandita que se armó ahí medio de improviso porque no iba a haber nadie y una banda falló y la verdad que hay unos chicos ahí creo que de Tres Arroyos. No Mira. alcancé a hablar con ellos pero porque estaban a otro lado y... Pero bien, bien, cerraron ellos y tocaron espectacular, se llenó, acompañó la gente, llevaron todo mate y eso, ¿viste? así que se compartió mucho. Muy lindo, la ¿verdad? Muy agradecido con todo. Sí, la verdad que bueno, también nosotros agradecidos porque nosotros vamos, ahí es para disfrutar y bueno, esta vez, la primera vez que estuvimos participando, pusimos la bandera del grupo Motociclista Independiente, sí, sí, sí. así que eso también, es, no sé, le da algo muy importante. Bueno, tenemos muchos conocidos que están participando del evento, no solamente de los chicos que están de desarrollo en la agrupación de ustedes sino también gente como los chicos del chulo que estuve con ellos bastante y sí, muchos tres sí, de arroyos no, participan para ver mucha sí, gente sí, va bueno, a ver de vinieron los clásicos de tres arroyos, vinieron el claro el domingo fueron los autos de época y los jeep ¿no? de época sí. y los jeep también, los jeep también. Sí, sí, sí. espectacular que, no no por eso pues la verdad genial por ahí se nos complica eh, como yo te decía la otra vuelta el tema de agrupaciones Eh, claro. poner, me encantaría algún día poner todo los 128, los FIA 600, Citroën, Peugeot, pero ya eh, sería otro esquema, ya sería y, un multimarca. Y sí, porque creo que Mestizo está apuntado espacio, a ciertas... Claro, al estilo de la vieja escuela. Exacto. Eh, entonces, eh, no es que no queremos nosotros, sino es que ya le sacamos lo que sería, sino sería un multimarca. Claro. Y, y en realidad, como vos viste ahí... Todos nos conocemos. Sí, olvidate. Por eso te digo siempre, la juntada, recalco eso, la juntada, porque de amigo. Eh, pero no, no, fue fantástico todo. Espectacular, y bueno. Terminamos a las seis y nosotros Bien. llegamos como a las ocho, cansados de limpiar todo eso también para hasta acá. Claro. Eh, no quedó un papelito, no quedó nada en el predio, toda la gente se comportó. A pesar que no hay fogón, hicieron fuego controlado, los que hicieron en su asadito. Eh, no, una maravilla todo. Eh, sí, sí. Sin ningún problema. La verdad que todo espectacular. Bueno, Así imagino que el grupo que, cansado, sí. pero o sea, con mucha satisfacción. Sí, no, no, pero súper contento. Bueno, están todos con las pilas cargadas, que ya tenemos que hacer, pensar para el año que viene, y bueno, sí vamos a prepararnos ahora, a empezar a comprar los premios de vuelta, para hacer los sorteos, todo, ¿viste? Así que sí, sí. para eso nos estaremos juntando la semana que viene. Espectacular. Y bueno, ya con, y aparte con la gente del municipio, ahora que se se va a sumar, así que algo le va a dar también un poquito más de Claro, en realidad ellos siempre colaboran, eh, pero bueno, a base de lo que es el aroclub porque claro. nosotros no tenemos nada, no somos ni un ente, no, no tenemos nada, eh, solamente el nombre mestizo, pero no tenemos jurisdicción, no tenemos nada, pero eh, por eso el aeroclub eh, se encarga de eso, que nos da una mano terrible, y el municipio siempre le da a ellos para poner el tema del sonido y eso, es más, nosotros a las bandas le damos algo, de los bonitos esos son para las calcos, pagarle las bandas, ponerle la comida, el viaje, y listo, quedamos ahí hechos. Sí, aparte, bueno, Pero, eh, estuve escuchando, bueno, publicidades, muchísima cantidad de gente se sumó para colaborar sí, también de, también de con Bonito Juárez. No, eso también, te agradecemos vos también que colaboraste ahí. No, fue mi primera sí. experiencia publicitaria de, de, de Motomaníaco, así que la verdad que me dio un gusto poder participar de... De eso, fue, pero sí. eh, en realidad había un montón de firmas que colaboraron y que, que se sumaron sí, a eso Sí, sí, fue a último momento eso porque en realidad el tema de las bandas, queríamos darle algo y no teníamos nosotros las posibilidades así que con eso se fue pagándole la comida y algo para el combustible y eso, los que venían de afuera eh, brindarle algo, entonces fue pedir salir a buscar publicidad y bueno, alcanzamos a cubrir todo lo gasto. Espectacular, bárbaro eh, Sí, sí Así que bueno, agradecido también por venir, por la nota y, y todos los muchachos del de motociclismo que, que se acercaron y bueno, año que viene calculo que van a venir un montón más. Si Dios quiere, cómo no. Bueno Gastón, este, bueno yo, felicitaciones de parte mía, pero a todo el grupo, en parte, bueno te lo digo sí, a vos, pero es, me refiero a todo el grupo mestizo. Eh, bueno, a toda la gente de Benito Juárez que pone un granito de arena para que mestizo siga creciendo tanto como el Aeroclub como la, como la gente particular y todo lo que suman un poquito sí. para, para que siga creciendo. Así que eso son felicitaciones porque eh, se lo merecen. Vale, muchas gracias Mario. Sí, sí, el grupo la verdad que te vuelvo a repetir, eh, ya es una familia. Eh, todos trabajaron por igual, no y, eh, bueno los chicos ya de Tres Arroyo, Nachito y, y Gabriel se portaron, anduvieron todo el día trabajando acá para allá, la verdad que 10 puntos sí, sí, sí, muchísimo, muchísimo ya. trabajo pero contentos, que es lo principal, tenemos los representantes allá, sí, tenemos los <risa> representantes, sí, estuvimos, estuvimos con, con los personajes de, de Tresarroyo también ahí compartiendo el fin de semana. Genial. espectacular, bueno che bueno Gastón, este un abrazo muy grande, te mando, bueno gracias por vale. por estar este siempre no, no. Con, con con esta iniciativa y bueno felicitaciones a todo el grupo mandáselo de parte de Motomaníacos dale, será andado como no este, sí, que, si Dios quiere nos escuchando. veremos pronto y bueno, que sigan los éxitos dale, muchísimas gracias gracias a todos ustedes por venir y un saludo a todos los motociclistas y bueno, nos veremos en la próxima y gracias y que por ahí, que cuando vaya, hay encuentros así o juntados de autos, que se acerquen porque son todos bien recibidos es todo el mismo palo, así que eh, más de uno que tenemos auto acá, andamos en moto, así que está muy bueno compartir exacto, ¿Eh? Sí, sí, eh, una comunidad todos nos gusta, sí. lo que es Fierrero más o menos se entientan oh, todos ruido siempre siempre estamos ahí, y todos nos gusta, así que espectacular que lo podamos disfrutar, que es lo principal Sí, bueno, muchísimas gracias David. no, gracias eh. a vos Gastón, te mando un abrazo grande y bueno, nos vemos abrazo, pronto si Dios grande. quiere dale, un abrazo, buena ruta vale. bien, ahí cerramos la nota con Gastón de Mestizo Garage, de la ciudad de Benito Juárez, la capital de la amistad, que bueno, pasó otra nueva edición de, de este evento muy, muy interesante y muy lindo de poder participar, de poder vivirlo, así que bueno, le, como le decía Gastón, las felicitaciones de, de un nuevo evento desarrollado por, por la gente de Mestizo. entrevista en Motomaníacos Motobox Ahora sí, continuamos en Motomaníacos les habíamos anunciado que íbamos a hablar con gente de Ángeles de Acero eh, estamos en comunicación con Ángel hola, buenas noches ¿qué tal? buenas noches, ¿cómo están? ¿cómo estás Ángel? ¿todo bien? bien, bien, acá estamos bueno, espectacular, un gusto bueno, recibirte acá en Motomaníacos la primera vez que nos comunicamos con vos así que bueno Eh, estuvimos mirando a través de las redes sociales, bueno, un pequeño avance ya de, de lo que van a desarrollar en octubre, así que bueno, la idea era poder conversar con vos para que nos tires un poquito una, una data de ese, de ese evento. Claro, sí, bueno, va a ser el 17, 18, 19 de octubre, es la, la fecha que lo vamos a hacer ahí en Aparicio, en el Club Rivadavia. Mirá qué bueno, bien, espectacular. Así que, bueno, sí estamos organizando, arrancamos ahora, ¿no es cierto? Todavía falta bastante, pero sí. bueno, queremos que salga lindo, entonces lo vamos organizando de a poco. Perfecto. A nosotros nos queda muy cerquita París, así que bueno, va a ser, así es, va a ser bueno cual. para poder participar. Sí, sí, los esperemos a todos. Estamos cerca, si Dios quiere. bueno Eh, contame alguna reseña, no sé, más o menos eh, el último encuentro de Ángel y Acedo, cuándo habrá sido, cuándo Brasilo, el, fue... El último encuentro nuestro fue en Darregueira. En Darregueira, bien. Sí, calculo, eh, en el 2014 ha sido, más o menos. Bien. Si no recuerdo mal. Bien. Sí, sí, hicimos, bueno, en, en Dorrego, dos. En Dorrego yo estuve en uno, me acuerdo claro en el en el parque en el parque eh sí eh bueno hicimos dos después bueno en Dorrego, en Darregueira perdón en Darregueira bien y bueno sí uno de los últimos fue en Darregueira en Montehermoso también hicimos pero fue moto asado ah pero bueno y ahora bueno cambiamos o sea yo soy uno de los que quedó con otro compañero conmigo sí conmigo y y bueno entonces se fue renovando la gente y bueno ahora organizamos otra vez espectacular que es bueno. lo que nos gusta o sea juntar a la gente a todos los motociclistas a todos nuestros amigos todos juntarnos sí sí es de hablar. espectacular bueno así, así que, que se viene una nueva convocatoria ahí La verdad que no sé cómo es, el, eh, qué instalaciones tiene ahí el club y eso. Y a, el, bueno, en el club hay un salón, vamos a tener como para 600 personas, un salón lindo, grande. El salón lo conozco de afuera, nunca entré. Ah, bueno, sí, es un salón lindo, grande. Y bueno, después está el predio, está para acampar. Vamos a tener un, un lugar para hacer fuego, porque no se puede hacer fuego en cualquier lado. Bien. Va a haber un lugar destinado para el fuego. Claro. Así que, bueno, sí, sí, el, el predio estaba muy lindo, la verdad estaba raro. Espectacular, sí, bueno. El, Y bueno, Aparicio es muy chico, Aparicio tiene 100 habitantes. Sí, sí, sí, yo que... lo conozco, bueno, a través de las recorridas rurales que hago, las salidas rurales que hago, lo conozco a Aparicio, pero bueno, claro. eh, de pasada, o sea, no es que me he quedado un tiempo ahí para, para conocer lo que es el ambiente, siempre de pasada he estado claro. por ahí. Así que bueno, está genial, porque en un salón que, grande también te, sí. se, se asegura en el tema de climatológico que pueden tal estar... Tal cual, tal cual. Si se pone feo el clima, algo tenemos para meter las carpas ahí o estar ahí adentro, porque es un salón muy lindo baños nuevos tienen, no las instalaciones están están muy bien están ¿Y, y cómo se dio para, para hacer ahí en aparicio cómo llega el lugar para para ese para concretarlo sí, en a este través lugar? De, de otro de otro compañero otro otro hermano que tenemos de, de las motos de ahí del turco ah. no sé si lo deben conocer de de montehermoso de montehermoso el turco sí sí el turco tal cual bueno. eh bueno a través de él ah mira vos el, Va, siempre que estamos organizando algo, lo consultamos y bueno, apareció el turco con esta idea y ahí nosotros nos, nos enganchamos y lo seguimos enseguida. Espectacular. Bueno, así ah, que mira, sí. qué, qué buena iniciativa y, y próxima a nosotros nos queda cerquita y, para poder participar, así que está espectacular. Claro, claro. Sí, sí está, creo que está en una buena zona porque... Queda la mitad de todo, estamos cerca de, de, de todo en realidad. Sí, porque la zona de usted, y uh -huh. Bahía Blanca y todo eso, eh, también está Y nos cerca. queda muy cerquita, 140, 145 kilómetros de Bahía. Yo justo iba a mirar hoy, pero no tengo el exacto los kilómetros que nos queda, pero creo que es muy cerca. Sí, sí, es cerquita. De Tres Arroyos, eh... muy cerca, porque, bueno, está... Dorrego está 100, o sea que a París debe estar 60, o 40, 50 kilómetros debe estar más o menos. Claro, sí, sí. Por ahí debe estar. Está bueno. Está de la ruta 3 del kilómetro, si no me equivoco, 546. Ah, mira vos. Bien, Así espectacular. Que... Sí, tenemos un, una buena ubicación, creo, ¿no? Sí. Me parece que estamos ahí. Y sí, sí, calculamos que se va a poner lindo. Tenemos mucha gente conocida, muchos amigos hemos hecho a través de los años sí, sí. viajando, ¿no es cierto? Obvio, sí, sí, que bueno, el ambiente siempre ah, sí, genera sí. un amigo nuevo cada salida que hacemos tal cual, así es. así es bueno, así que en principio era más o menos dar a conocer ya la, la, la iniciativa era de la fecha de, de octubre así que bueno, cuando haya más novedades eh, ya tenés mi número de teléfono así que cuando haya novedades me sí. sí, sí, sí. va pasando y lo vamos charlando, cómo se va armando todo el El organigrama claro, para, eh, para ese eh, día, sí, para claro. esa fecha, va. Sí, sí, tal cual, bueno, así vamos a estar en contacto. Ya, están, ya tenemos uh, confirmado el legendario 70, van a Mirá. estar el día sábado. Bárbaro. Eh, así que bueno, pero a medida que va, vayamos, todavía falta, ¿no es cierto? Así sí, que, sí, están arrancando, trabajándolo con tiempo, así que bueno, se puede armando claro. tranquilamente para, para la fecha. Con, con... Teniendo tiempo se maneja todo distinto. Sí, sí, sí, sí. Esa es la idea. Esa y idea. para también hacer una entrada económica, porque todo la, está, está bastante complicado para todos, así que bueno, queremos hacer una entrada lo más económica posible. Sí, obvio. Venga, es sí. No, esto no es para, para ganar, digamos, para... Sí, sí. Mínimamente cubrir los gastos de lo que se ah, genera de, de, de, de la movida, ¿no es cierto? Sí, que es lo principal. Sí, sí. Así ah, que sí. bueno, la verdad que, bueno, un gusto Ángel de que nos hayamos comunicado. Sí. Este, estamos en contacto, acá a Motomaníaco, sabéis, para lo que precises, estamos bueno, a disposición. Bueno, muchas, muchas gracias. Así que bueno, eh, conozco varios de, de, de la agrupación de ustedes, así que bueno, tenemos trato permanente. Bueno, tenemos a Quique claro. también en común, Quique. Sí, sí. Tenemos amigos en común, así que este... Sí, estuvimos cosita, con él el, el fin de semana. El fin de semana estuvieron con él, así que bueno, <risa> sí, genial. Sí. El amigo Quique siempre está fruteando un poco así que sí. este bueno les te agradezco por la comunicación y bueno lo que precises no. Ángel sabes que estamos acá para lo que precises este dar a conocer lo que vos quieras, buenísimo buenísimo muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder charlar un poco del evento y, y que se vaya conociendo y para que puedan ir todos y pasarlo lindo exacto si Dios quiere sí le valeremos la ya la publicidad que está ustedes ya lanzaron por las redes ya lo seguimos compartiendo así sí, que si sí, estamos ahí de a poco pero bueno ahora con esto nos ayuda un montón así que bueno muchas gracias no por favor un gusto Ángel así que bueno este te mando un abrazo grande un saludo para toda la agrupación a todos los muchachos y las chicas de la agrupación de Ángeles de Acero así que un abrazo grande para todos bueno muchas gracias igualmente un abrazo igualmente. Un abrazo grande, que estén bien. Buena ruta para todos. Gracias, igualmente. Bueno, ahí cerramos la nota con Ángel. Bueno, eh, ¿vamos a la tanda, Diego? Exacto. Y ya estamos en el último tramo de Motomaníacos en el día de hoy. Gracias. Lubricentro al Turco. Aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 mecánica en general frenos y embragues 9 de julio 1128 celular 1564 6138 3 arroyos Zeus <risa> Mi Vet veterinaria de pequeños animales clínica en general internación cirugías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 Rodamientos Lubricentro. Camus Repuestos 9 de julio 783 42 47 79 2983 56 90 54 En el cierre de Motomaníacos, unas breves noticias, se viene una nueva carrera de MotoGP, la cuarta fecha se va a desarrollar en Qatar desde el 11 al 13 de abril, el año 2024 terminó ahí en Qatar con el campeonato de Jorge Martín, que como saben no viene compitiendo por una lesión que tuvo Dos lesiones en realidad, una fue en eh, la prueba de Moto GP y otra entrenando. Este bueno, ahora va a probar si puede competir este fin de semana. Eh, así que vamos a ver qué pasa si este, puede competir Jorge. Bueno, veremos cómo se encuentra este, en se encuentra de tema de salud. Así que veremos si lo habilitan primero y después veremos si este, puede participar. Después tengo para comentarles. Se viene el tercer moto asado en Bahía Blanca organizado por la Parca Motera. Se va a desarrollar el día sábado 10 de mayo a las 22 horas. El valor de la tarjeta es de 25.000 pesos. Solo son tarjetas anticipadas, no se venden en puerta. Les comento el menú. Entrada, asado libre, ensalada, una consumición. Puede ser cerveza, vino o agua saborizada. También postre, helado predio con acampe, sorteos, menciones, bandas en vivo, que serán los legendarios 70, cantina las 24 horas, comunicarse a Iki 291 50 78 134, o Juanca 291 44 0479, ...y tienen que concurrir con vajilla, ...así que bueno... ...cualquier inquietud que quieran participar... ...la parca motera... ...la busca en las redes sociales... ...también tenemos... ...se viene el clásico de Semana Santa... ...el encuentro... ...el número 34... ...de Azul... ...de este 2025... ...17, 18 y 19 de abril... ...organiza Quijotes del Camino... ...bandas locales e invitadas... ...elección de la... ...de Reyes... Sorteos, caravana nocturna, caravana del monasterio Trapense, caravana por la ciudad, cantina, paseo de compras. Eh, los siguen en las redes, Quijotes del Camino. Eh, la entrada va a ser 13.000 pesos de este encuentro número 34 de Quijotes del Camino en Semana Santa, que ya es la próxima semana. Bueno, les quería decir eh, que tienen este fin de semana, como les comentaba la competencia de Superbike en Bahía Blanca, el campeonato de velocidad de la segunda fecha en el circuito del Crisol de 3.200 kilómetros de extensión, así que bueno ahí estarán todas las categorías participando de este, este fin de semana bueno, le mandamos un saludo a Marcelo Santillán que estará participando ahí así que bueno, lo mejor para este fin de semana también tenemos que decir que bueno, tenemos la comunicación que habíamos anunciado con las redes sociales, con Cristian pero bueno, tuvimos un problemita con el, con el teléfono, así que no pudimos comunicarnos, así que bueno, quedará pendiente para la semana que viene de poder este, comunicarnos, que nos cuente del evento que desarrolló Sierras. un evento solidario para la gente de Bahía Blanca, bueno, que vimos en las redes sociales muy concurrido, así que mucha gente se sumó para colaborar con esta iniciativa. Así que bueno, eh, cerrando, bueno, lamentablemente... El face, este, Facebook estuvo muy complicado eh, Problemas con, con la señal se, se cortó muchísimo hoy la transmisión Pero bueno eh, Veremos qué podemos hacer para, la, para el próximo martes Para que funcione un poquito mejor este, Bueno, les mando un abrazo grande a todos Los que han estado mirándonos en vivo Tanto en Instagram como en el Face Nos pueden escuchar nuevamente eh, A través del de 104.7 MHz Y Rock El viernes 16 horas ...la repetición de Motomaníacos... ...de esta semana... ...bueno, agradecimientos a los auspiciantes... ...que siempre nos dan una mano para poder participar... ...acá en, en este programa... Eh, ...a Diego... ...por la operación técnica... ...y a toda la gente que... Eh, ...siempre nos manda un saludito... ...bueno, tengo que mandar un saludo a la gente de Tapalqué... ...que siempre nos, nos está viendo... ...así que le mando un saludo... Eh, ...bueno, terminamos con Motomaníacos por el día de hoy... ...lo dejo con... ...estamos hablando de Jazz... En la programación de FM Indie Rock, Así que les mando un abrazo Buenas rutas para todos Nos vemos pronto Como les digo siempre usen el casco Buenas rutas para todos